La próxima canción, cuando quiera m a e s t r o Para todos los enamorados en esta noche. Ya no llores、no、m u c h a chica, no estés pensando en él. Eres apenso, n a niña, que empieza s a r prender. 「どうでも」 「そのことはすそとうすぐいる」「その この corazón para todos los fanáticos de la r e a n d i l l a y que e n e s t n o también. Aguante la matanza también, todos a full ahí. Y para todos los fanáticos de la Repandilla también que se escuche fuerte, fuerte, fuerte. Y aprovechando la ocasión, esta próxima canción va dedicada, en principio, para mi viejita, para. Todas las mamás de todos los presentes, con mucho respeto. Es una canción que se llama Madrecita Linda Amada y suena cuando quiera, maestro.